Hola, hola. Muy, muy buenas noches. ¿Cómo les va, motomaníacos? Aquí arrancando una nueva edición de este programa dedicado al motociclismo. Nos encontramos en FM Indy Rock, 104.7 MHz. Nuestras、eh, páginas para poder、eh, ubicarnos son www.fmindyrock.com.ar y también www.caballosdemetal.com.ar. Un saludo muy grande a la gente de Paraná que nos retransmite a todo el mundo a través de, de su radio. Así que muchísimas gracias. Por estar presentes. Bueno, una breve reseña de lo que vamos a contar en el programa de hoy. Tendremos la comunicación de Mirta. Ella tiene un refugio AMI de Junín de los Andes, así que nos estará contando de qué lo se desarrolla en este lugar.、Eh, ha pasado mucha personalidad importante, motoviajeros por ese lugar, así que estaremos conversando con ella. También tenemos、eh, estaremos conversando con Cristian. De la agrupación Mar y Sierras de Miramar, que están haciendo una juntada para el primero de diciembre.、Eh, así que, bueno, tendremos eso, ese contenido. También t e n e m o s reseñas del de evento de p o l c h e s de Saavedra.、Eh, Seba nos estará contando de más o menos lo que se desarrolló en ese lugar.、Eh, también tendremos、eh, un contacto con Eric de San Cayetano. Él trabaja para la, la gente de Arrate en San Cayetano.、Eh, estuvieron presentando nuevos modelos de la marca Benelli. Estuvimos presentes también ahí. Y también tenemos este, una reseña de Quique Molina, que estuvo participando en una, la fecha finalización d e campeonato de, de motocross nacional. Así que este, estuvimos charlando con él un ratito. Bueno, vamos a ir en la tanda publicitaria y un tema musical y arrancamos con la programación. Lubri Centro del Turco: aceite, filtros, aditivos, baterías y mucho más. Todas las marcas.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 Motomaníacos Motomaníacos Martes 21 horas Repite Viernes 16 horas Motomaníacos Radio Cooperativa i n d i e Rock Muy buenas rutas Muy, buena Muy ruta. buenas rutas Muy bien u rutas Muy e n a s b c o n t i n u a m o s aquí en Motomaníacos Les recordamos que nos pueden、eh, volver a escuchar los viernes 16 horas A través de FM Indie Rock 104.7 MHz. Y también se pueden comunicar al 2983-542913 para algún saludito.、Eh, bueno, arrancamos con la programación. Tenemos a Mirta en comunicación. Hola, Mirta. A ver. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a hacer un resumen de. De MotoGP. Les voy a contar que se desarrolló la última fecha de este campeonato. En Moto3 salió、eh, primero David Alonso, el campeón de esta categoría. Segundo, Daniel h Olgado. En el puesto número 3, Ángel Piqueras.、Eh, en Moto2 ganó Aaron Canet. Segundo, salió Manuel González. Y tercero, Diogo Moreira. Ahora sí estamos con Mirta. Hola, Mirta. ¿Quién habla? ¿Mario? Sí, Mario habla. ¿Cómo estás? Bueno, hola,、bueno, buenas noches. ¿Cómo estás, Mario? Un gusto de, de escucharte y, bueno,、eh, conocerte a través de las redes. Bueno, no, el gusto es nuestro, Mirta. La verdad que nosotros queremos dar a conocer un montón de, de lugares, todo relacionado con el motociclismo, como en este caso, lo que estás persiguiendo vos en motorrefugio. Así es.、Eh, yo soy Mirta Ramírez, soy de los Andes, del Neuquén. Eh, hace alrededor de 20 años tengo el refugio, pero antes era hostel. Y a los 5 años empecé a trabajar c o n moto viajero. Mira vos, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo surgió la idea de, de ponerme en moto refugio? La idea、eh, surgió a t r v s de mi ex pareja, él era moto viajero, y ahí me,、eh, me enseñó. Yo no lo conocía, ¿viste? Si bien venían algunos m o t o viajeros, pero no era la, can la mayor cantidad de, de gente que tenía en el refugio. Bien, así que arrancaste con esa, con esa cuestión.、Eh, estuvimos charlando el otro día brevemente, como para tener un poco de referencia. Me dijiste que pasó bastante gente conocida del ambiente que recorre el país. Sí,、eh, mira, la verdad que, que estoy feliz. Primero elegiste perfil para trabajar.、Eh, como te digo, antes tenía、eh, eso, un hostel. Y、eh, decidí hacerlo refugio motoviajero porque me gustó la comunidad motoviajera, cómo se mueve, cómo se manejan,、eh, los solidarios que son.、Eh, bueno, sí, de lo que me preguntaba, sí, ha, ha pasado acá, por ejemplo, el Topo Ramón, Pablito y Moff, Luquitas Orellana, entre otros. Hay muchos que por ahí ni, ni te enterás que son o, o YouTuber o influencer. Pero、eh, tengo gente de todo el país que visita el refugio y ya lo conocen, ¿viste? Perfecto.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja el motorrefugio? O sea, ¿cómo, ¿cómo se distribuye? O sea, cuando uno llega, ¿cómo se maneja todo? ¿Vos estás presente siempre ahí? ¿Tenés gente que te ayuda? Mira,、eh, yo lo manejo sola.、Eh, por ahora sí hay alguien que me ayuda la con la limpieza y demás, ¿viste? Pero vamos a suponer,、eh, me llaman,、eh, hacen la reserva y me dicen, voy, por ejemplo, recién estuve recibiendo a dos motoviajeros. Y、eh, me hacen la reserva, entonces yo ya los estoy esperando, ¿viste? Cuando están acá en Junín, ya los espero afuera. i t Entonces les hago el video. Si vos entraste al Instagram o al Facebook,、eh, a todos los recibo con el video de bienvenida. Una vez que ingresan, les. Los hago pasar y que conozcan todo el, el lugar, ¿viste? Porque están las habitaciones, tenés una cocina grande, tenés un salón, tenés el lugar donde guardás las la motos, que es un patio, cubierto,、no、cubierto, perdón, un patio cerrado. u b i Y después. Si querés, o, o calentar agua para el mate, hay una heladera, hay, hay de todas、eh, las cosas que necesitas para lo básico, ¿viste? Sí, una heladera,、sí. una pava eléctrica, una cocina y un espacio grande. Y la atención mía, ¿viste? Que es,、eh, yo, yo considero que eso es una atención personalizada. hasta Que los atiendo, les pregunto hacia dónde van. Si bien ya sé que la mayoría、eh, es un paso obligado de la ruta 40, estoy a tres cuadras y a uno del río Chimehuin, que es hermosísimo, es conocido internacionalmente por su pesca. Así que y hay un montón de atractivos que tenemos acá en la localidad de j u l í n de los Andes, como por ejemplo el, el Vía Cristi también. Entonces, y hay、ah, otra cosa muy importante. Es el circuito del Parque Nacional Lanín. Tenemos tres circuitos dentro de nuestra localidad, que los tres circuitos son de 60 kilómetros, unos lugares. Alucinante, ¿viste? Que, que yo、eh, siempre trato de que vayan a conocer, porque tenemos nuestro emblema ya nacional, que es el volcán Lanín, el lago Huechulasken, el Paimún, el Epulasken, el Tromen. Tenemos muchísimas cosas que, que el viajero、eh, tiene que conocer, ¿viste? Y bueno, ahí yo les indico, suponete, las rutas, porque también ya sé todas las rutas y, y todo, todo lo que necesite, ¿viste? Les voy indicando. Perfecto, está, por lo que venís contando, está un lugar privilegiado porque hay atractivos, pero muchísima cantidad de, de cosas para conocer por ahí. Así que el, los motobajeros son permanentes que están pasando por, por este lugar. Sí, si e n la temporada alta es, es siempre es noviembre, diciembre, enero, p e r o Pero este año se adelantó, en septiembre ya t o d o el m o t o s viajero. s Y ya alrededor de, no sé, en septiembre habré tenido alrededor de 50 en diferentes días, s ¿sí? que, que otros años mucho menos, ¿viste? Porque caen, caen heladas,、eh, hay lluvias, pero bueno, no es un, un impedimento. Por ejemplo, Lupita Borellana, que es uno de los influencers, estuvo creo que en julio, no me acuerdo bien las fechas, unas imágenes que, que hizo este, con los lugares con nieve, que es distinto el, el, el país, cada estación es un atractivo diferente ¿viste? que tenemos en esta localidad. Sí, sí, la verdad que un lugar increíble para, para conocer, así que bueno, este, qué bueno que estés ahí, que puedas volcar todo lo. Lo que la gente precise, que, que, que tenga un lugar un punto para pasar por este lugar.、Eh, el otro día estuve conversando con la gente de Argerich, el m o t o r r e f u g i o Argerich, también un r e f u g i o、sí. internacional,、eh, muy atento. A la, Alberto, ¿sí? al, bueno, Alberto,、eh, yo estuve hablando con Hugo, Hugo que está sí, ahora. Es, exacto, que estuve hablando con Hugo que nos contaba básicamente de todo eso, que también es un lugar estratégico para la gente que va para el lado del sur, que pasan muchísima cantidad de gente por ahí. Así que él también estaba súper agradecido por, por este, darle el espacio. Nosotros estamos re contentos de poder seguir convocando gente que está relacionada con el ambiente. Y los motorrefugios, la verdad, que yo estoy, estuve mirando un mapa de la provincia de Buenos Aires y es increíble la cantidad de, de motorrefugios que se están ubicando actualmente. Y acá en la provincia tenemos un montón de motoresugios y todo, todos estamos conectados, ¿viste? Por ejemplo, a mí me manda gente, en, en, en, por ejemplo, el que está en el norte neuquino: uno es Héctor, otro es el Gallego, después de Zapala. Todos lados, ya nos conocemos, algunos ni siquiera nos conocemos personalmente ¿viste? a través de las redes, pero、eh, ya sabemos cómo funcionamos, qué es lo que tienen, dónde están ubicados, y bueno, y los lo guiamos hacia esos lugares, ¿viste?、Claro. Y bueno, yo comentarte b esto, ¿viste? Que estoy a tres cuadras de la ruta 40 y a uno en el río Chimeguín. Es una zona hermosa para que conozcan, no es para que lo hagan en un día. Pero、eh, también lo que siempre digo... No te caes que te q u e d e s a dormir en el refugio. A mí p u e d e s venir y decir: Mira, miro, necesito tomar un mate, o puedo calentar agua, o puedo darme una ducha y sigo viaje. No tengo problema,、eh, porque no todo es económico. Más allá de que hoy,、eh, si no tenés p l a t a no podés pagar la luz, el gas y otras cosas, otros servicios, v i s t e para b r i n d a r un mejor servicio. Y, pero yo i n t e r a c t ú o mucho. Quizás has visto vos en las redes cómo interactuar. Todas las personas que. Y eso es lo que más me gusta de este lugar. Y no lo cambio por otro perfil de turistas, ¿viste? Sí, sí, estás muy, muy grata, gratamente con, ese, con esa situación.、Eh, yo te iba, justo te iba a preguntar de lo económico. ¿Cómo se maneja el motorrefugio? O sea, esa voluntad, ¿cómo se maneja ese, ese, esa parte?、Eh, mira, yo lo que estoy cobrando hoy es 15 pesos la c a cama... m a r a o c h i e Hay unos SOMIER de Plaza y m e d i a que son individuales, 20, y hay una matrimonial. Y después,、eh, nada, como te digo, cada uno se prepara el desayuno,、eh, si quiere hacer comida puede hacerlo, y trabajamos todo en la localidad igual, porque tenés una despensa en la esquina,、eh, vas a cargar combustible,、eh, yo, yo les muestro todos los atractivos que hay donde pueden ir a conocer, que también en algunos tenés que pagar, en otros no.、Eh, entonces, todos nos beneficiamos de esto, ¿viste? Claro, claro, sí, sí, la localidad se, se, se beneficia con. Con los turistas que pasan y que consumen y que hacen este, inversiones ahí en el lugar. Así que es un lugar muy lindo para conocer.、Eh, ¿Por qué no nos comentás en las redes cómo te ubica la gente? Sí, e s r a Instagram es refugio.motoviajero.ami y el Facebook es Ami Junín de los Santos. Perfecto, así、y、la gente el... te, te ubica ahí. Sí, y el teléfono está en, la, en las dos redes. Pero lo puedo dar, no no hay inconveniente. Es el 2944-577336. Mi nombre es Mirza. Perfecto, muy bien. Así que, este, bueno, yo te agradezco un montón, Mirta, por, por la comunicación, por, este, por brindarnos toda la información que estás dando, que seguramente mucha gente de acá de la zona que por ahí no sabía de este lugar. Eh, va a pasar por ahí también a conocerte, a disfrutar de, de ese paisaje tan lindo que hay por esa zona. Así que este, la verdad que muy agradecido.、Eh, lo que quieras agregar、eh, para cerrar la nota,、eh, tenés los micrófonos a disposición. Así que este, yo te agradezco mucho por esto. No, gracias a vos, Mario. La verdad que sí, yo siempre le digo a los viajeros que yo soy parte de su viaje. ¿eh? Porque imagínate que cuando llegan y llegan a este lugar. Y yo quiero que se sientan como en su casa. Podés cocinarte, podés tomar un mate, escuchar música, no sé, lo que quieras. Entonces, mi objetivo es ese: que se sientan como en su casa. Y yo brindarle todos mis conocimientos. Yo soy del lugar, yo soy de acá, de Junín de los Andes. Yo nací acá. Entonces, más allá de, de también haber estudiado turismo,、eh, creo que lo, lo que más sé es porque soy del lugar. Entonces, te, te puedo decir de todos los recovecos que tenemos en la localidad. Y vas a llegar porque De hecho, hay un, un lugar que yo le llamo, viste, la foto AMI. Es el volcán Lanín y se ve la ruta. Y les digo a los chicos: m i r a tenés que hacer 12 kilómetros, hay un cartel, hace 400 metros, cruzas la moto y ahí te sacas la foto. Entonces, hasta esos datos le puedo dar, viste. Entonces, ese es un, una, un, un beneficio mío y para los clientes, eh, saber eh, todo lo que tengo acá en mi localidad y, y porque lo he vivido, viste. Así que muchas gracias, Mario, a vos y un abrazo a todos tus oyentes. No, no, el agradecido somos nosotros.、Eh, acá sabes que Motomaníacos está para eso, para poder difundir estos lugares, que son lugares cálidos, son lugares、eh, acogedores, que la, la gente seguramente lo pasa muy bien y se siente muy cómodo de estar ahí.、Eh, yo te agradezco mucho que vos puedas brindar todo lo que brindás, que te sientas cómoda con, esta, con esto que haces. Y así que, bueno, ojalá que en algún momento podamos pasar por ahí para, para conocerte y disfrutar un poco de ese lugar que es tan mágico de, de la Argentina. Sí,、eh, ojalá vengas y va a ser un gusto recibirte. Me olvidaba de contarte otras cosas. También tengo un patio grande donde hay mucha sombra. Tenés lugar para hacer asado, para tomar unos mates cuando hace calor. Eh, después, eh, algo distintivo del lugar es que las paredes están escritas con frases de los viajeros. ¿Viste? Cada uno deja su, su frase en la pared del lugar. Por ejemplo, he tenido gente de Brasil, de Italia, de Colombia, de Venezuela, franceses, de todos lados. Y por supuesto, todos los argentinos y de la región que también ya conocen el lugar y vienen hasta acá. Genial, la verdad que te agradezco muchísimo por, por la nota, por comunicarte con nosotros, por brindarte pintarnos y contarnos todo lo que, lo que vivís día a día. Así que yo te mando un abrazo muy grande. Eh, bueno, a toda la gente que te ayuda también, que colabora con vos y a tu familia, muchísimas gracias por, por comunicarte con nosotros. Y bueno, estaremos en contacto permanentemente. Cuando vos quieras necesario alguna cosa, estaremos acá a disposición. Igualmente, Mario. Un abrazo y buenas noches y buenas rutas a todos los motoviajeros. Muchas gracias, m i r t a Te mando un beso muy grande. Otro para vos. c h a u c h a u Bueno, ahí cerramos la nota con Mirta.、Eh, su refugio es Ami de Junín de los Andes.、Eh, los estoy viendo acá en vivo, que me dicen que no saludo, pero bueno, les mando un saludo a todos. Eh, eh, las letras son tan chiquititas,、eh, no te crean que es tan fácil leer los, los saludos que están ahí. Es、eh, un saludo general, o sea, todos, los saludo a todos. Porque si me pongo a buscar uno por uno, las letras casi ni las alcanzo a ver, y eso que tengo en los lentes, pero no puedo hacer milagros, así que. Un saludo general a todos los que están viendo. Muchas gracias por el aguante, chicos. Bueno, seguimos acá en Motomaníacos. Tenemos una reseña del de encuentro de Pueches de Saavedra que se desarrolló este fin de semana. Seba nos cuenta、eh, la, la reseña de lo que sucedió este sábado, viernes, sábado y domingo en、eh, Saavedra. Bueno, hola, ¿cómo andás? Bueno, te, te cuento así un poco a forma de racconto、eh, lo que fue el evento. Asistieron 340 motos,、eh, casi la mitad、uh -huh. del año pasado, pero bueno, este año tuvimos el tema del agua. El viernes fue todo con normalidad. Eh, bueno, pudimos hacer el típico jabalí que se sirve para la cena. Tocaron dos bandas y bueno, la tercera banda creo que tocó dos temas y se, se, largó, se largó a llover y b u e no no paró. Así que bueno, algunas bandas quedaron sin tocar.、Eh, el otro día, el sábado, seguía lloviendo, así que el, la caravana d e la ermita para servir la picada、eh, regional la, la hicimos m o s a en el parque. Y bueno, después mudamos todo a Cluz San Martín, que generosamente nos prestó las instalaciones y ahí tocaron las bandas que estaban anunciadas para el sábado y las que habían quedado colgadas el viernes. Y bueno, estuvo buenísimo porque la gente se terminó yendo a las 7 de la mañana. Y bueno, nosotros más que felices porque pese a lo del clima que no se puede hacer nada porque no se puede manejar, la gente respondió. Así que más que agradecido a toda la gente que fui, bueno, gracias a vos por siempre prestar. Estos minutitos de aire y preguntar. Así que bueno, le mando un abrazo a todos y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Bien, ahí teníamos la voz de、e e、Seba, Seba, de Saavedra, Polches de Saavedra, que nos contaba la reseña del encuentro. Bueno, lamentablemente estaba anunciado la lluvia y bueno, en toda s la s zona s se. se, se Se brindó, como decía el pronóstico, lamentablemente. Así que bueno, pero los chicos le pusieron garra, sacaron adelante el evento.、Eh, ahí contaba Seba de, del club que los ayudó para poder este, poner el, las bandas ahí en un salón. Así que bueno, la comunidad trató de colaborar para llevar adelante el evento. Así que bueno,、eh, le deseamos la próxima, ojalá no llueva. Pero bueno, le ponen garra a los chicos, siguen para adelante con, con sus eventos. Bien, continuamos aquí en Motomaníacos. Seguimos con la información de MotoGP, que les estaba comentando que se desarrolló la última fecha de este campeonato mundial. Y nos faltaba dar la reseña de la categoría mayor.、Eh, ganó Francisco Peco Banaya, segundo Mar Márquez y tercero Jorge Martín. Y en la carrera s p r i n t que fue el día sábado, también ganó Peco Banaya, segundo Enea Bastianini. Y tercero, Jorge Martín.、Eh, campeón salió Jorge Martín con 508 puntos. Segundo, Francesco Peco Banaya con 498. Y tercero, m a r m a r q u e、eh, z Le contamos que Jorge Martín、eh, va a correr ahora este 2025 en Aprilia. Aparentemente este, estuvo entrenando. Hoy arrancaron las, las pruebas de las nuevas motos o prototipos. Porque no se sabe si todavía están las 20-25 en circuito. Pero estuvieron probando ya Marmar, que z e s tuvo con la moto oficial de Ducati. Y este Martín probó con el 89, es su número de siempre. Pero aparentemente dicen que va a utilizar el 1 cuando arranque el campeonato de la, del próximo año. Tenemos que comentar que se retiró Alex s p a r g a r ó que realizó 255 carreras. Ya está trabajando en el equipo Honda, porque va a ser probador. De esta marca, así que varios pilotos se han cambiado de marca. En Aprilia también se fue Viñales, que se fue a KTM. Así que hubo varias, este, varios cambios. Veremos qué pasa el año que viene. Salió en la tanda esta de prueba Alex Márquez con el primer puesto. Pero son, no son tiempos de referencia, sino solamente son como primeras pruebas. De a ver qué es lo que sucede con los nuevos prototipos.、Eh, está por、eh, darse a conocer: Yamaha va a presentar su motor V4. Aparentemente va a arrancar con el, la moto que tienen hasta el momento. Y en, en agosto o en junio, más o menos, se dice que van a arrancar con el motor V4. Ojalá que el año que viene cambie un poquito la, la política de lo que es MotoGP. Que lamentablemente se ha convertido en una Copa Ducati, porque todas las, las marcas, todas las, las, las primeras motos son Ducati, así que, tanto oficiales o semioficiales, están todas las, las, las, este, las motos Ducati en punta. Pocas marcas le están haciendo competencia a Ducati, lamentablemente, para la categoría tendría que ser, o sea, de otra forma, estaría muy bueno que haya varias marcas para pelear la, la, los primeros puestos, pero bueno, no se está dando esta situación. Así que veremos qué pasa. Estaba comentando Gustavo Morea que, como ustedes saben, MotoGP pasó a manos de gente de Estados Unidos, así que, que son los mismos dueños de la Fórmula 1, que van a incorporar en, en el campeonato mundial la, las, las Baguette, las, las Harley Davidson, que corren en Estados Unidos. Bueno, van a ser un campeonato mundial, que van a seguir la categoría de MotoGP también estas motos. Así que Harley Davidson va a estar también en el campeonato mundial de velocidad con estas motos, ¿no? Así que, bueno, noticias del motociclismo.、Eh, cuando tengamos más novedades de lo que se va desarrollando sobre esta categoría, le, le estaremos volcando la información. Bueno, otra cosa que quería contarles: estuvimos en San Cayetano, la gente de Arrate Motos. Estuvo presentando nuevos modelos de la marca Benelli. Nosotros estuvimos probando la 792, si no estoy errado, la 502X y la 702X. La verdad, que unas motos increíbles. Obviamente, nosotros no, no manejamos todos los días estas motos, pero fue un sueño, la verdad, poder participar. Fue la verdad que el primer evento que cubre un motomaníaco s con una presentación de. De modelos nuevos, así que toda una experiencia muy interesante. Tenemos bastante información para brindarles: tenemos fotos, tenemos una nota que hicimos también, que la tenemos en YouTube, después la vamos a compartir en, en Motomaníacos. Tenemos la voz de Eric, que estuvimos charlando con él, le hizo una reseña de lo que es el evento de Arrate, así que lo escucha, escuchamos. Hola, buenas tardes, Motomaníacos. Aquí estamos en la ciudad de San Cayetano. Eh, vinimos para una presentación de modelos de la marca Benelli, nuevos modelos de la marca Benelli. En este caso, cuatro modelos que se incorporan a la marca.、Eh, estamos acá con Eric de la firma Arrate SRL que nos va a contar sobre los nuevos modelos que se están presentando y, bueno, la gente probando estas nuevas unidades. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo va? Che, sí, acá estamos probando cuatro modelos: el Imperial 4 0 0 la 752S, la TRK 702X y la TRK 502X. Perfecto, bien, nuevos modelos que están entrando.、Eh, modelos nuevos, ¿cuál e serían? s ¿La 502 se mantiene básicamente como el modelo anterior o modifica alguna cosa? Es básicamente lo mismo, perfecto. La 702 sí es una moto nueva, cilindrada nueva. Sí. Bien,、eh, probamos las unidades, la verdad que muy buena calidad,、eh, unas prestaciones bárbaras. Yo me quedo con la 702, que es la que más disfruté, porque la verdad que en comodidad y en ciclística, en todo el motor, una barbaridad. Obviamente que por eso me gusta, porque debe ser la más cara. Pero, pero no importa, eso al margen. No, no pero si podemos llegar, porque pero... hay algún abelo para. Bueno, vamos a c h a r l a m o s Bueno, así que este, en San Cayetano están disponibles para la venta, ¿no es cierto? En San Cayetano y en, en realidad en todas las sucursales que, que posee la, la empresa.、Eh, nosotros estamos en San Cayetano, en Chávez, en Lobería, está en Necochea, Casa Central y ahí también en Mar del Plata, que está la agencia oficial de Veneri. Y están también en Tandil, Balcarce, en、Perfect. la zona hay presencia.、Eh, b e n e l l i o sea, Rate, en San Cayetano, ¿sabe hacer este tipo de eventos así de presentación de modelos nuevos? Sí. Cada sí, tanto sí. se hace alguna presentación. Sí, y, y por ahí hay muchos test drive s de este tipo, inclusive de otras marcas, porque se opera no solo b e n e l l i se trabaja con KTM, con Honda, Yamaha. Perfecto.、Eh, hay una variedad grande de marcas y. Y por ahí hay tan con KTM, suelen hacerse este tipo de eventos, por e h í se hace en la agencia oficial del Mar de l Plata.、Eh, por ahí ya hay que acercarse al Mar de l Plata en esos casos. Sí, sí. En esta oportunidad, Benelli nos no dio la oportunidad de hacerlo acá también. Perfecto. Bueno, en el caso de, más que nada para la gente y para la audiencia,、eh, la primera vez que Motomaníaco, que hace dos meses que está al aire, está participando de un test drive. De una marca, en este caso Benelli, así que bueno, muy agradecido por el recibimiento, por este, poder disfrutar de los, de los modelos de la marca. Así que bueno, están todos invitados para que los puedan probar, que los vengan a visitar a Canas c a s e t a n o justo que estamos con vos, pero a diferentes funcionarios、bueno, de, de la zona, Daniel. Sí, por ahí por una cuestión climática, nosotros la idea era hacer esto, el test drive、eh, tanto el viernes como mañana sábado, por el, el, el pronóstico de lluvia. Las vamos a mantener en las motos martes y miércoles también van a estar、eh, la posibilidad de realizar los t e s d r i v e Perfecto. Bueno, Eric, te vuelvo a agradecer. Muchísimas gracias por recibirnos, por estar, este, dejarnos participar con Motomaníacos. Así que bueno, estamos en contacto. Cualquier otra, otro evento que realicen ustedes q u refería al motociclismo. Va, a s、eh, í que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de dejarnos participar. Y bueno, está, estamos en contacto con otro nuevo evento. Así que muy agradecido por todo. No, no. Gracias a vos. Bien, Ahí conversamos á b con Eric en San Cayetano de la firma Arrate SRL Arrate Motos. En este caso, con la presentación de esos nuevos modelos, 752. Era yo, dije 792, era 752. Una moto increíble, el sonido impresionante. Pero bueno, me quedo. Yo soy partidario más de la moto s t r a i l por el multipropósito ¿no? que es lo que te brinda. Así que la 702, una moto increíble. Pero bueno, ahí, como decíamos, que yo le, en chiste le decía a Eri: Digo, claro, ahí es la máscara, sí. 20 millones, vale. Así que no, por ahora seguimos con lo que tenemos, pero ¿quién te dice por ahí el día de mañana podemos llegar? n o Las esperanzas nunca se pierden.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 Bien, continuamos en Motomaníacos. Le voy a mandar un saludo a Nando Sendra, que cumplió su programa tres años en el aire, así que les mando un saludo muy grande.、Eh, estaremos viendo pronto si Dios quiere. Estuvimos con él en Benito Juárez, así que nos hagamos unas fotos juntos. Te mando un saludo muy grande. Igualmente a todos los que están a través del fail, un saludo muy grande para todos. Gracias por estar ahí a todos. Seguimos con la, el programa, ya nos queda poquito tiempo. Eh, habíamos comentado que tenemos a Cristian de Mari Sierras. A ver si está ahí, Cristian. Hola, Mario. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Cristian. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bien, acá. Trabajando un rato. Bien. Bueno, gracias por comunicarte.、Eh, bueno, era para que nos des un poquito un parámetro de lo que están realizando para el primero de diciembre. Perfecto, perfecto. Bueno,、eh, les comento un poco.、Eh, obviamente está abierta la invitación para todos. Eh, es la primera moto juntada que hace la agrupación de Moto Mar y Sierra.、Eh, la hace el primero de diciembre en el predio Gauchos del Sur, que está en la localidad de Miramar, precisamente en la calle、eh, Avenida 40 y, y 57.、Eh, y bueno, tiene, es una entrada gratuita con un alimento no perecedero. Que a todos los que vayan, de, que no sean de Mar del Plata ni de Miramar. Que, vas, que vengan de lejos, solo, se los va a dejar acampar a la noche, el sábado a la noche, para que puedan estar descansados el domingo a la mañana y poder disfrutar del evento. Perfecto,、eh, muy bueno eso. Con,、eh, que van a e con contar con acampe, digamos. Exacto, sí, sí. Sí, se los va a dejar acá, no, no nos permitían, pero bueno, se los va a dejar acampar para los que puedan venir de lejos. ¿no? Los que vienen de lejos, sí, claro, sí, pues, sí.、Eh, no, no es que está abierto para todos, sino solamente la gente que viene de lejos y se comunica si puede ir en una noche anterior, o sea, al día anterior. Es, exactamente, exactamente. Si、sí, no, no se le va a cobrar tampoco la campe. Sí, va a ser para los que quieran colaborar con algo, que eso va ahí destinado a los baños, para el papel higiénico, todo eso. Claro,、aquí. a voluntad.、Eh, hay una voluntad también. a, se, a、sí. voluntad. Bueno,、eh, ¿qué consiste lo que están emparamando para el domingo? O sea, ya el día del evento. Ya el día del evento,、eh, bueno, ya como te voy a repetir, la entrada es gratis,、eh, con un alimento no perecedero. El que traiga un alimento se le va a entregar un numerito con el cual va a participar de un sorteo sorpresa gratis.、Claro. Eh, van a haber cuatro bandas en vivo.、Eh, hay buffet, hay,、eh, hay puestos de bebida. Van a haber eh, eh, van a feriantes, van a haber muchas ferias.、Eh, va a haber un puesto de juegos,、eh, exhibición de moto cero kilómetros, una marca conocida de, de moto.、Eh, exhibiciones de otra moto. Va a haber algunos que otros autos.、Eh, y bueno, va a haber un animador. Y nada, es para ir y disfrutar del día en familiar, un lugar familiar donde puede cualquiera, no solamente la gente de la moto, sino también el de la ciudad que esté y quiera participar junto con su familia, puede ir.、Eh, así que nada, es la primera, la primera que hacemos. Bien, bueno, genial. Pero está muy bien armado, o sea, van a tener que contar con bastantes cosas para el domingo, para disfrutarlo. Ojalá que el tiempo los acompañe, que es lo principal, ¿no es cierto? Es lo、eh, principal, sí.、Es. Pero bien, o sea, la, para la primera juntada, muy bien armado, está todo, por lo、claro. menos el proyectado, está todo genial. Está bien proyectado, están trabajando. Nosotros somos un grupo、eh, que tiene siete años de antigüedad,、eh, la agrupación, y está dividida en tres.、Eh, tiene una sede en Villa g e s e l l tiene la sede más grande en Mar del Plata. Otra sede en Miramar y una sede chiquita n o l a b a r、eh, r í a Así que están todos los administradores de cada, de cada localidad trabajando junto. s Uno hace una cosa, el otro hace otra. Así que estamos todos a la par. Muy bien, Muy pero buen qué, qué bueno. Cuatro sedes que tengan bastante bien. La verdad que no muchas agrupaciones tienen cuatro sedes, así que espectacular. Y, y todo un poquito, colaborando un poquito para, para desarrollar los eventos, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Sí, sí, todos colaborando un poquito. Uno hace una cosa, el otro hace o t r o el otro se ocupa de esto. Así que la verdad que el equipo de administradores que tenemos es muy bueno y, el, y más el grupo. El grupo de nosotros la, es un grupo familiar. La mayoría salen con su señora y cuando hacemos algunas salidas cortitas o largas,、eh, algunos l l e v a n hasta sus hijos en, en los autos. Bien, genial. Sí, para compartir en familia, disfrutar y、eh, todos juntos. Sí, exactamente. exactamente. Muy bien. Eh, ¿Ya está destinado para dónde van los alimentos o se resuelve los, después? Sí, los, los, los alimentos van a ir destinados para dos comedores: uno que se llama Cultivando Sueño y el otro Las Marías. o n los dos comedores de Miramar. Perfecto.、Eh, si Dios quiere y nos ilumina y, tiene, y tenemos mucho más, por ahí podemos ayudar a, a otro comedor más. Pero bueno,、eh, queríamos darle un impulso grande a estos dos comedores que, que bueno, estaban necesitando bastante. Sí, yo valoro muchísimo lo, los eventos、eh, familiares por empezar, y solidarios, porque、eh, con un poquito colaborando entre todos podemos hacer muchas cosas, grandes cosas podemos hacer. Y, y、eh, la verdad que no cuesta nada、eh, colaborar con algo cada vez que uno ve un evento que puede participar. Claro, claro, más, más usando nosotros que, que amamos las motos、eh, y el mundo de las motos se está volviendo muy solidario y está muy bueno eso. Está muy bueno. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo 100% con lo que decís vos. Acá, nosotros como m o t e c e q u i t a Independiente, hemos realizado al varios este, eventos también relacionados con comedores o con jardines maternales.、Eh, varios eventos hemos realizado y la verdad que da satisfacción este, poder colaborar y cuando uno se la entrega, la verdad que satisface lo, lo, que, lo que uno realiza. Y yo creo que es un camino muy lindo para poder realizarlo y concretarlo cada vez que se, de, se hace una idea, ¿no es cierto?, de, de, del motociclismo con eso, con Solidario. Claro, exactamente. Claro, es para que más que nada también la, la gente vea que, que el mundo de los motociclistas, nosotros también podemos colaborar.、Eh, Viste que muchas veces se tiene una imagen mala, ¿no? Es, es, es algo muy familiar lo que hacemos todos.、Eh, yo a, lo, a los eventos que voy y es todo muy familiar, muy lindo. Sí, mucho. más vale, no. Este, hay un preconcepto, pero bueno, no, no en todos lados es la realidad. Hay mucha gente que es trabajadora y de diferentes mundos, o sea, viene de diferentes mundos. Con, conjugamos en la moto, pero gente que disfruta la moto de otro estilo: o sea, de familiar, de disfrutar, de pasar,、eh, no sé, charlar con gente, conocer gente, hacer nuevos amigos. Un montón de cuestiones que son totalmente positivas. Exactamente, sí, así es. Así, sí. Nosotros a veces、eh, nos i n v i t a n mucho desde de, de muchos lados al, a la agrupación y nosotros tratamos de estar en todos lados. Además, vos recién lo nombraste a Nando、eh, y le mando un abrazo. Yo también yo lo conozco, es de Olavarría y nada, lo, lo hemos conocido en alguna juntada que hemos hecho y hemos i d o se conoce mucho a la gente solidaria. Sí, totalmente, olvídate, sí, sí. Este, yo, Arnando, lo conozco hace muchísimo tiempo también y nos venimos encontrando con el tiempo. Y bueno, ahora estamos cada uno aportando un poquito el, para el ambiente, o sea, promocionando, colaborando con toda la gente que trabaja, con, creando eventos y, y viajando, lo que sea, para, para bien el bien del motociclismo, que es lo principal. Exactamente, bueno, bueno los esperamos a todos.、Eh, espero que puedan estar.、Eh, si, se, si el que quiera acampar, que venga de lejos. Si quiere, se puede comunicar conmigo. Le dejo el número de teléfono.、Eh, es 0223 617 43 56. Yo soy Cristian, soy el administrador general de la agrupación. Y yo voy, voy a ser el que va a estar manejando el tema de la CAMPE, porque me voy a quedar en la CAMPE.、Eh, así que para pasar un poco el dato a los que quieran venir de lejos. Perfecto. Bueno, Cristiano, yo te agradezco un montón por la comunicación, por brindarnos el detalle de todo lo que van a realizar este, ese domingo. Así que le deseamos lo mejor.、Eh, un saludo para toda la agrupación de diferentes puntos de, de, la, de las ciudades, como, como son ustedes. Así que lo que quieras agregar, está el micrófono a disposición. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por colaborar con esta difusión. Muchas, muchas gracias a todos, a todos, con todos los que he hablado hoy en día, en el día. Que, que lo están difundiendo.、Eh, y bueno, más que nada, también un abrazo grande al grupo de administradores que tengo, porque es admirable tener muchos compañeros que están todos metiéndole más allá de que están laburando, están metiendo a, a, al evento para que trate de salir lo, lo mejor posible. Perfecto, Cristian. Yo te mando un abrazo muy grande. Nos veremos si l o s quiere n en algún momento. Y bueno, éxitos para todo lo que emprendan. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Saludo a toda la gente de t r e s a r r o y o s Un abrazo muy grande. Tanto. Bien, ahí terminamos de comunicarnos con Cristian de la agrupación Mar i Sierras de su próximo evento, primero de diciembre. Así que estuvo comentando los detalles de lo que van a realizar ese día. Así que bueno,、eh, dejó el número de teléfono, lo e l pueden buscar en las redes sociales, agrupación Mar i Sierras, y está el detalle de todos los eventos: el número de teléfono, si quieren comunicarse con ellos para si quieren acampar, los que van de, de la zona y eso. Así que bueno, nos quedan pocos minutos. Eh, tenemos un audio. Estuvimos este, conversando con Quique Molina, que participó de una competencia del Campeonato Argentino de Motocross. Bueno, acá estamos visitando. Buenas tardes, Motomaníacos. Estamos visitando a Quique Molina, que estuvo participando de una competencia del Campeonato Argentino de Motocross. Estoy absortado, ¿no es cierto? Sí, sí, María. Bien. Bueno,、eh, pasamos para que nos cuente cómo te fue el fin de semana, la reseña del, del de la fin de semana de la competencia. Bueno, buenas tardes, Mario. Buenas tardes a, a, tu, a tu audiencia.、Eh, bien, la verdad que este, dentro de, del nivel que, que hay en ese campeonato, este, me fue bien, quedé muy conforme. Perfecto. ¿Dónde era la competencia?、Eh, la competencia se hizo en Bragado.、Eh, era la final, la última fecha de, del campeonato argentino. Bien. Esta la, la, la, la participaste, pero vos no venías c i e n d o este campeonato. e x a c t Sí, participaste en la última fecha del Argentino. Así es. Perfecto. El nivel elevadísimo de pilotos. Sí, sí.、Eh, está bueno poder medirse con, con pilotos que vienen de todos lados. i n c l u s i v e hasta de Chile, de, de Uruguay. De Bolivia este, están siguiendo el campeonato. Impresionante. ¿Qué número de qué parque hay? Más o menos, para que uno tenga una idea, ¿qué parque de motos?、Eh, es mucho. En s mucho e mi categoría nomás ya había 44 motos, estaba lleno, completo partidor.、Eh, yo estimo que ha de haber andado unas 200 motos en total, a l g o más. Impresionante, un número grandísimo. Sí, sí, sí. Y se ve el nivel, nivel y el poder requisitivo que uno tiene, se ve. Sí, sí, sí, obviamente. Ahí se, se ve perfecto. Se notan todas las diferencias. Impresionante.、Sí. Así que bueno,、eh, la verdad que contento. Resultado más que positivo. Exacto, sí, sí, muy contento. Logré, más allá de que me perdí, dos tanda de entrenamiento: una porque yo llegué tarde el sábado y otra por, porque la suspendieron el domingo por la lluvia que, que hubo durante toda la madrugada. Así que. El domingo directamente fuimos a una vuelta previa y a largar.、Eh, realmente era una pileta, la, la pista era, un, era barro, eran 30, 40 centímetros de, de barro.、Eh, pero bueno, estuvo lindo, divertido, el barro era para todos, así que a, a moldarse a eso y terminé quinto en esa manga. Y en la otra manga ya se había boreado por la diferencia de tiempo, largamos la primer a manga a las 9 de la mañana, la segunda manga a las 4 de la tarde y ya era otra pista diferente, ya una pista más. más Más normal dentro de lo, que se, de lo que se corre siempre, con huellas, con canaletas, con barro, pero、eh, no tanta cantidad de barro. Y en esa manga terminé sexto. Bien, perfecto. El resultado es bárbaro. Sí, sí, muy contento. Estar dentro de los 10、eh, en, es, en ese campeonato este, para mí es, es muy satisfactorio, así que contento. Perfecto, bueno, porque normalmente en el campeonato que haces vos no hay tanto barro. Eh, otro, no, otro terreno es.、Eh, el, los terrenos, por ahí el tipo de piso no, no, no difiere, sí, que suelen suspender las fechas cuando se hace tanto barro, porque al no haber la categoría, lo, o sea, el nivel de, de, en general,、eh, ya cuando hay tanto barro directamente suspenden la fecha.、Claro. Bueno, así que bueno, ahí esa es la gran diferencia. Perfecto. Bueno, te falta una competencia más de tu campeonato que venís participando, ¿y esa cuándo se va a realizar? Eh, sí, falta la, la final de, del campeonato pampeano.、Eh, se va a hacer el 7 de diciembre.、Eh, se va a hacer motocross nocturno en Victorica. Bien, así que ya está todo, estás en los preparativos. Falta muy poco.、Eh, sí, sí, por suerte falta poquito. Así que bueno, a, a volver ahora. Hoy la ve ya la moto, equipo, todo. Y a empezar a ponerla en condiciones para un par de entrenamientos y, y a ir a, a la final. Bueno, perfecto. Bueno, gracias por recibirnos, Quique. Eh, te deseamos l a mejor en la próxima competencia. Bueno, obviamente, después,、eh, ya con la carrera realizada, pasaremos de vuelta a charlar otra vez. Que nos cuente cómo, o por ahí te invitamos al programa, por ahí, si querés participar,、eh, y nos contás cómo fue el final del campeonato. Así que, bueno, te deseamos la mejor suerte. Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, estaremos charlando a ver que, cómo terminamos el campeonato. Perfecto, gracias, y Un abrazo grande. Gracias, s e g r o Abrazo. Perfecto, bien, ahí conversamos con Quique Molina, que nos contaba de su competencia que realizó este fin de semana. Bueno, estamos cerrando Motomaníacos en una nueva edición. Muchísimas gracias a todos.、Eh, son un montón que me saludan acá, pero bueno, generalizo a, a todos. La verdad que muchísimas gracias por estar. Un saludo muy grande, gracias por seguirnos.、Eh, bueno, un saludo muy grande, que tengo que agradecimiento bueno, a Mirta, a Cristian, a Seba, Eric y a Quique Que nos está, estuvieron brindando información de los diferentes lugares que están participando, también como sus actividades. Así que bueno,、eh, recuerde n que nos pueden escuchar nuevamente el viernes, 16 horas,、eh, a través de f e m i n d i Rock, 104.7 MHz. Muchas gracias a todos, a caballosdemetal.com.ar, que nos retransmite todo el mundo. Así que gracias por todo. Seguimos por esta senda, tratando de dar a conocer todo lo que podamos de la información de motociclismo. Eh, acá tenemos la remerita, motosequitas independientes. Un saludo para todos los del grupo también. Gracias, chicos, por estar.、Eh. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Diego, por la operación técnica. Hoy estuviste bien. Bien, bien. Che, gracias, gracias, chicos. a、ah, y uno que me dijo que estoy muy serio. Bueno, hoy traté un poco más de onda. O sea, le estoy poniendo onda ahora. Che, gracias por todo.、Eh. Nos, vemos, nos vemos el próximo martes. c h a u c h a u